Otro día. Otro día, lo nuevo como rutina. Aquí estamos en la disyuntiva, que hoy vuelve un poco a, a, a estar encima del tapete porque hay una propuesta de la, de la oposición al actual gobierno de eh, otorgar el 82% móvil a los jubilados, que por supuesto están muy retrasados. Sí. Este, dicen ellos que hay recursos. El, al contrario, el gobierno dice, no, no tenemos recursos, y si se otorgara eso, calificó de la, propuesta, la, la propuesta de irresponsable, se desfinanciaría el Estado. Tal vez, digo yo, y en todo caso se lo pregunto, el, la tercera vía para evitar entrar en una discusión que no tendría solución, porque un, un sector diría, hay recursos, el, el gobierno diría, no hay recursos. Tal vez, digo, eh, estemos a las puertas de la necesidad de generar una reforma impositiva para que sectores que hasta ahora no tributan, y nosotros estamos ya un poco fatigados de, de señalarlos, como el juego de azar, como la, las transacciones en la bolsa, como la minería, como la explotación petrolera, entre otros, paguen para obtener de ese modo los recursos para poder financiar, eh, entre otros, este proyecto, ¿no? Sí, yo coincido con lo que dice usted. En realidad nosotros desde el 26 de diciembre del 96 tenemos una materia pendiente uh -huh. que la Constitución manda a haber hecho todo lo que usted está diciendo. Ah, bueno. Y que no se cumplió. O sea, le dijeron, plazo máximo 26 de diciembre a las 24 horas del 96 vos tenés que tener listo ...un nuevo esquema federal fiscal... Ajá. ...esto implica haber dado vuelta... a ...la matriz... De, de, ...de impuestos con los que nos regíamos... ...pero en lugar de hacer eso continuamos... ...y la continuamos este envileciendo... ...con lo cual lo que obtenemos es... ...un efecto bastante malo... ...pobre... ...impuestos buenos como el IVA... ...nosotros uh -huh. los hemos horizontalizado... ...y le hemos puesto una alícuota uniforme a todo... ...con lo cual hemos desvirtuado un impuesto... ...que es progresivo en uh -huh. su esencia... Por lo menos es progresivo en el Brasil y es progresivo en los Estados Unidos. Acá es profundamente inequitativo. Totalmente. Acá, acá atributa a menos este el que más tiene el concepto de IVA, pues lo puede descargar. Claro. Entonces, este yo pienso que esa es una materia de distribución de ingresos muy mal este administrada. No entiendo por qué, sinceramente, no se hizo. Eh, yo creo que ahí hay una violación de mandato constitucional. Yo no soy constitucionalista. Si bien participé como convencional constituyente uh -huh. en la convención y, y me opuse al criterio de coparticipación. Uh -huh. es otro de los problemas que tenemos. Uh -huh. Creo que con este 82% móvil, eh, sí se hace justicia con los jubilados. Es verdad. El problema es que no sé de dónde salen los 22.000 millones de pesos, que esto significa año por año más el ajuste que tiene que haber. Claro. Con una situación así, nosotros tenemos muy pocas salidas Un sistema de impuestos que parece Scoop Robin porque cobra más para pobres que para ricos no uh -huh, uh -huh. con un sistema digamos de trabajo que sabemos que nada más que el 40% de nuestro nivel de trabajo es blanco uh -huh. ¿cuánto? 40 oh. y el resto es economía negra oh. entonces yo me pregunto si yo aplico esto ¿cuáles son las salidas que tengo para poder darle esta este 82% al sector pasivo? bueno muy simple tengo pocos caminos. La primera aumento los los costos laborales que estoy teniendo hoy. Eh, con lo cual este a las empresas este, les va les va a grabar mucho y también este al, al empleado que está en blanco. Y con eso qué a dónde arribo? Y arribo a profundizar más la brecha de la economía en negro. Más trabajo en negro. Y lógico. Claro. Porque para qué voy a tener a un tipo que me va a costar, supongamos, estoy había tenido un porcentaje que no, no tiene razón hmm. pero me hoy ya me cuesta 47% uh -huh. ¿cuánto me va a costar mañana? 60, 70 o sea, prácticamente uno por uno voy a llegar una convertibilidad salarial uh -huh. la otra es bueno, señores, ustedes quieren esto bueno, les clavo un bono y entro en reserva uh -huh. con lo cual estoy en el peor de los mundos el mismo mundo de discusión que tuvimos en el mes de enero Entonces, eh, es, es una situación un poco difícil a mí me parece que la idea es correcta pero no solamente tengo un problema con el 82% móvil de las jubilaciones hay cinco segmentos que tienen jubilaciones móviles no uh -huh. dos nada más lo cumplen uh -huh. porque porque es bastante difícil de poder sostenerlo y fiscalmente nosotros también tenemos otro problema ¿no? Eh, por ejemplo si yo miro el presupuesto del año para este año yo veo que ya lo hemos superado eh, en cuanto a recaudación uh -huh. pero es mucho impuesto eh, inflacionario lo que está jugando en favor de esa recaudación habrá que dar vuelta a la taba no, no, es que darle vuelta a la taba hace falta muchísima capacidad intelectual y muchísima capacidad de que desde el punto de vista político como para decirnos señores Basta de pensar cómo comernos los dedos, porque la, la torta no existe, ya es un alfajor esto. Hmm. este ¿Cómo hacemos para generarla? Eh, sí, a mí me gusta que se hable de la renta minera. Uh -huh. A mí me interesa que se hable de las operaciones financieras. Uh -huh. A mí me interesa que se hable de todo eso. El problema es que no se habla. Fíjese... El debate no es cómo repartir, el debate es de dónde sacar. Sí, sí, sí. Hay una circunstancia que nosotros por lo menos en, en nuestro programa hemos experimentado y lo, lo hacemos casi a diario, le digo, este, dice. le hemos consultado a la oposición y no solo dicen que están de acuerdo con esta reforma, sino que señalan que hay, tienen, en distintas expresiones, ¿no? con lo político, que tienen proyectos presentados en esa dirección. Consultamos al, al oficialismo y nos dice que también está de acuerdo porque cree que es necesario. Ahora, le pregunto, ¿esta cosa de no definición puede tener que ver con una eh, expresión que hace el publica algún diario que tiene que ver con una reunión alrededor de, eh, de empresarios, por supuesto?, que alrededor de la visita de, de Thomas Kranz, uh -huh. que es el secretario general de la Federación Mundial de Bolsas, precisamente, sí. ¿no? de esa reunión eh, participaron nombres que usted seguramente conoce muchísimo más que yo, Adel Gaby, sí. Héctor Méndez de la UIA, eh, Daniel Funes de Rioja, también de la UIA, Arturo Yabayol de la Sociedad Rural Argentina, Pablo Aldazábal, presidente del MERVAL, Guillermo de Ciervi, titular del mercado a término, entre otros. Eh, Collazo de la caja de valores, etcétera, etcétera. Y allí, según la crónica, eh, se señaló que pre había preocupación por eh, de dónde se iba a sacar eh, el dinero a propósito de esta, de esta propuesta del 82 y algún cronista dijo que vislumbraban en esos ámbitos que la guadaña podía pasar cerca. a pasar. El punto es, vuelvo a repetirte, que el Estado, ante un proyecto de ley como este, sí. y va a tirar un bono y te va a tocar reservas. Es sí, más de lo mismo. Sí. sí Y bueno, ¿querés esta ley? Yo te la doy. Bueno, está bien. Es, a ver, es impopular decirle no a, lo, a los jubilados. También, claro. pero también es popular decirle le vamos a pagar ahora el problema no es que le vamos a pagar vamos a pagar este año y el año que viene que este ¿quién lo va a pagar? el problema es que hay que generar más fuente de trabajo y más fuente de trabajo en blanco trabajo hay pero bastante negro 40% de la economía no la soporta no es correcta entonces este nos va a pasar un poco la intertemporalidad griega hay demasiados viejos y pocos aportantes al sistema la griega actual actual nos va a pasar también la intertemporal este española eh, en fin no hay trabajo para los jóvenes tampoco hay para los viejos eh, los como 30 años y los contratos laborales a dos ese, ese es el problema que estamos viendo hoy. y cómo se encara un principio de solución a ese problema bueno yo creo que con una inteligente actitud por parte de de la oposición diciendo cómo hacer para sacar el dinero y de dónde, uh -huh. y de qué rubros del presupuesto, por ejemplo, tocar, o qué tipo de impuestos empezar a agravar. Ahora, si vamos a agravar sobre los mismos impuestos... No, si llevamos el IVA al 24% estamos en el horno, sí, bueno. digo como ejemplo. No, no creo no. que el IVA se toque, no, no creo, pero hay otros impuestos que se pueden crear. Por ejemplo, ¿se acuerda la famosa discusión del impuesto al cheque? Lo vamos a sacar, lo vamos sí, a participar. Sí, sí. ¿En qué quedó? Bueno, es un poco nuestra historia todo lo, lo, lo provisorio dura 100 años en Argentina. yo creo que es muy lindo hacer este política desde el punto de vista de la oposición porque uno nos tiene la obligación de, de, de gobernar de, de gobernar tampoco digo que este del otro lado se orina agua bendita Ajá. yo lo que digo es eh, seamos concretos y, y no no no no generemos este, estos fuegos de artificio de primavera, como diría Maquiavelo, ¿no? Seamos serios. Claro. este La discusión que se da en los Estados Unidos no se da a este nivel. Uh -huh. eh, se da a un nivel mucho más serio. La reforma financiera que está haciendo Obama es la misma que queremos teóricamente hacer nosotros a través de un proyecto de ley que se presentó. Matices más, matices menos. Con los que en muchos puntos coinciden, y en otros para nada. Uh -huh. Pero por lo menos lemos un debate sobre un papel que tenga un qué y un cómo. A, sentémonos a tratar el problema. Exactamente. Uh -huh. la, la televisión es linda, en cinco minutos, digo, cualquier cosa y se terminó. Claro. Pero después el que paga lo, los platos rotos es, es, es, es el... La gente el de comer. a pie, la gente de a pie. Sí. Efectivamente. Vamos a seguir consultándolo, Dentice, por este tema, porque me parece que cada vez estamos más cerca de encontrar una solución por ese lado o por lo menos de generar el principio de esta discusión, porque si no no tenemos viabilidad, me parece. Juro. ¿No? ¿No? Sí, ¿sabes? Yo sabe con mi miedo. Sí. Bueno, está bien, te doy el 82 y que se arregle el que viene. Entonces después tenemos jubilados con un 82 móvil de algo que es inmóvil o que no se pague jubilaciones. Bueno, pues eso ese se... es mi pánico. Sería de una... ya lo vi, esto fue en el 70 con con con la NUCE. Este que le metió la mano a la caja de los jubilados que dio terror, pero se la sacó sin poner un bono o nada uh -huh. en fin nosotros venimos de, de, de exacción en exacción, la primera fue después del 45 y uh -huh. o sea no, no no no es un problema que yo creo que, que sea leve ni nuevo y, y no no no no para nada, para nada, entonces hay que tener mucho cuidado con esto primero este porque eh, estamos jugando con un sector sensible al cual todos vamos a pertenecer. Sí, sí, es un problema de tiempo. Nada claro que sí. Y mi problema es, con todos estos desaguisados, ¿quién va a pagar mi jubilación? Ahora, según los que saben, dicen que la jubilación la paga un 1.3 por cada jubilado. Es verdad. Es verdad. Es muy poco eso. Es nada. Es nada. O sea, yo trabajo para que un jubilado pueda sobrevivir, no vivir. Sí, exactamente. Le dice gracias por estos minutos no, pues, con la radio de la universidad. Gracias a ustedes por la confianza y de amarme. Muchísimas gracias. Otro día por Radio Universidad.